¡Qué día, qué día! ¡Papá, pasé matemáticas! ¿Ah, sí? ¡Qué bien! A ver, déjame ver... ¿Qué es esto? ¡Sacaste un seis! ¡Mira nada más eso! ¡Pero sí estudio, papá! No ¡Ah, lo dudo! Seguramente que te la pasas jugando, ¿verdad? Mientras yo me mato en el trabajo para que tengas una educación... ¡Arganote, malagradecido, te...! Deténgase, no lo haga. Muchas veces los problemas y las tensiones del trabajo... ...hacen que nos exaltemos sin mayor razón y perdamos el control de nosotros mismos. Cuando esto suceda, cuente hasta 10 mientras respira lento y profundo. Piense que con un golpe nada soluciona, solamente engendra rencor. Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento... Si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo es todo lo que intento Muy buenos días a todos, aquí estamos nuevamente en, en Camino con Sinvergüenzas Hoy vamos a estar haciendo el décimo programa El cual habíamos propuesto desde hace aproximadamente un mes atrás Que fue donde sufrimos Un incendio y perdimos gran parte de, de, del equipamiento que teníamos preparado para hacer radio Que no era más, tampoco mucho más que una computadora, un micrófono Pero bueno, eran las herramientas fundamentales para estar haciendo el programa Y se nos había prendido fuego todo Y bueno, decíamos antes de empezar el programa De que le íbamos a poner a este en particular Ave Fénix Porque venimos resucitando de las cenizas Porque nos ha costado un montón... Poder recuperar programas, recuperar música, recuperar grabaciones, eh, volver de nuevo a acomodar la oficina, pintar, eh, acomodar todos los cables. Bueno, todo este proceso, esto nos llevó a un proceso de aproximadamente un mes. Hoy estamos reinstalados nuevamente, el taller prosigue trabajando, gracias a Dios. Podemos seguir cumpliendo con, con los objetivos de hacer muebles, de hacer bancos, de hacer eh, cosas para no solamente para la familia, sino para, para aquellos que en la comunidad tienen necesidades como comedores escolares, colegios, poder hacerles bancos y sillas para que tengan esa comodidad para, para poder ir a, a tomar sus desayunos, sus meriendas, sus almuerzos. Y bueno, y por supuesto para poder seguir capacitando a todos los que aquí dentro estamos. ...con una idea diferente... ...con un pensamiento diferente... ...en cuanto a reinserción... ...que tiene mucho que ver con la capacitación... ...y también tiene mucho que ver con la concientización... ...gracias a Dios estamos nuevamente en camino... ...viendo a ver qué nos, nos depara el destino... ...ya que... El, ...el pasado... ...nos trajo fuego... ...el fuego fue quien... ...quien quemó... ...cosas materiales... ...pero no ha quemado objetivos en absoluto... ...y bueno... Eh, tenemos para el programa de hoy Dos temas grabados por internos Que representan en cada uno Lo vivido, lo sentido Y expresado en rap y hip hop Que realmente los recomiendo Para que los escuchen Porque los chicos tienen la idea De que sus temas sean sacados a luz Sean grabados Algún día sean escuchados Y por supuesto les traiga reflexión A la vida de todos Aquellos que sufren lo mismo que sufren ellos eh, Volvemos con una hora eh, de muchas cosas para contar, eh, en, en, en un tiempo de fuego donde se incendió un espacio físico pero nunca se incendiarán los objetivos, por lo tanto eh, vamos a aprovechar también para estar saludando a, a Celeste, a Ada, a Diego, a, a Colombia, le pongo Colombia porque no me acuerdo el nombre de él, pero es un muchacho que está en un grupo, un grupo que, que se armó hace muy poco. Para, para ver qué podemos hacer en cuanto a la progresividad de, en la vida de todas las personas. Fundamentalmente el trabajo, de, de trabajar, el trabajo desde adentro en lo que refiere a violencia institucional. Y bueno, todos estamos tratando de aportar un granito de arena. Esto tiene mucho que ver con, con la participación activa y, y muy fuerte de Celeste, a quien le mandamos un gran abrazo un gran saludo, antes de hacer este programa en el noveno me decía, cómo no me mandaste saludo y como, que yo siempre te escucho, soy una fiel oyente tuya y la verdad que se me había pasado por alto pero en esta no la puedo dejar pasar porque se ha armado una situación muy objetiva eh, por la cual pensamos seguir en lucha y, y por supuesto desde adentro desde el corazón del monstruo así que Gracias a todos, a todos aquellos que participaron para cambiar eh, esta situación, pero nunca el objetivo. Gracias a Cristian, gracias a Juanca, gracias a Alicia, gracias María, gracias Ki, Buya, Fabián, Laura, Claudio, Gastón, Freddy, José y todos aquellos de los cuales no, no me acuerdo, eh, no recuerdo sus nombres, pero sé que estuvieron y que estuvieron en el momento más importante que fue cuando, cuando en principio nos encontramos a las nueve de la noche con la noticia de que se nos estaba incendiando la agrupación y estábamos todos dentro del pabellón y, y no teníamos maneras de acceder a, a la oficina así que eh, estábamos con, con un interrogante terrible si se nos había incendiado todos y, y al otro día venir todos a las siete de la mañana a sacar todo lo quemado a A, a estar tisnado de los pies a la cabeza y y al otro día a estar pintado de los pies a la cabeza y y llenos de, de polvillo y acomodando y limpiando y reordenando y y bueno y hoy tener la posibilidad de, de, de seguir trabajando en el taller, los muchachos de estar trabajando de atrás con una con una casita con la cual vamos a obtener el dinero para comprar una de las herramientas y nosotros hoy haciendo el programa aquí de este lado para, para darle continuidad a todo esto que que hemos dado en llamar sinvergüenza sin lugar a dudas eh, las vergüenzas no sirven absolutamente para nada que hay que meterle para adelante eh, hay que seguir luchando hay que seguir hay que seguir en camino porque es, es el único objetivo el poder eh, hacer oír las voces de los desescuchados. No estoy mintiendo, algo se prende fuego, sé que muchas veces dije que un lobo venía, pero esta vez el lobo saca. Prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como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 Si ¿Querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo a Edgar Jorge Seba El Núcleo en el Face y en el correo electrónico lo podés hacer mediante jorge Gutiérrez arroba yahoo.com.a. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital, abandonado la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu Cuando nosotros decidimos, a partir del momento en que se nos prendió fuego todo y abrimos a las 7 de la mañana la oficina y encontramos todo incendiado, eh, teníamos dos opciones, o empezar a dar vuelta como perro buscándose la cola y, y ver que alguien nos solucione este problema desde la institución, o encarar nosotros a, a, a encarar sobre, sobre la temática que era Cómo hacemos para salir adelante ahora? Bueno, la idea fue, fue rápida y, y la decisión también y el hecho de ponernos a trabajar de inmediato eh, fue, fue lo, más, eh, lo más productivo que, que encontramos en, en, en la problemática, porque decíamos, pusimos como ejemplo, ¿no? Mientras que pintábamos, conversábamos y, y por un lado algunos amargados, otros otros con mucha tristeza, fundamentalmente nosotros, que no tanto nos, nos cuesta sostener eh, la agrupación. Y bueno, decíamos de que hacíamos una comparación y hablábamos de cómo se encontraba el país y cómo se encontraba en este tiempo de elecciones, donde, donde había fuegos por todos lados, donde, donde en estos tiempos es donde empezamos a ver... Eh, el abandono de las villas, el abandono de las personas, empezamos a ver, eh, empezamos a ver las mierdas, se podría decir, para hablar claro, de, de, de la política. Y en ella encontramos de que la gente aún en invierno sigue sufriendo frío y, y mucha gente por, por combatir ese frío enciende, enciende fuego y se les prende fuego lo poco que tienen tienen que salir adelante y los políticos salen a decir, bueno, vamos a, a, a sacar de este Estado a las personas, vamos a darle inclusión. Y bueno, estamos en un tiempo político donde los fuegos empiezan a saltar y donde, los, donde las personas que sean electas tendrán que ver la forma de sofocar eh, esas llamas, de sofocar ese incendio y de poder dar un poco de seguridad y tranquilidad. Y bueno, uno es un poco el bombero de su vida, porque podemos tener fuegos en muchísimas circunstancias de, del caminar diario, pero también tenemos la posibilidad de ser quienes atenuemos ese fuego, de quienes mantengamos regulado ese fuego, y, y ver la posibilidad de que vivamos con un poco más de seguridad. El poder estar haciendo el programa hoy... Eh, Desde, desde nuestra oficina, ha tenido muchísimo que ver eh, con las comparaciones. Eh, muchas veces hablamos también de cómo estaba Latinoamérica, de lo que estaba sucediendo, de que los, los poderes corporativos estaban tratando de incendiar eh, países como, como lo son Venezuela, como lo está sufriendo ahora Ecuador, que atacan... ...las políticas de inclusión social... ...mediante su poder, ¿no es cierto?, su poder de dinero... ...y bueno, aquí la situación es más o menos la misma... ...desde abajo el pueblo está creciendo... ...Latinoamérica está despertando... ...y bueno, nosotros desde abajo, desde adentro... ...desde lo más profundo del corazón de la cárcel... ...estamos tratando también de aportar ese grano de arena... ...y por supuesto, de mostrar de que aquí dentro... ...habemos personas que aún podemos hacer un montón de cosas buenas que pertenecemos a esta sociedad y que queremos estar incluidos en, en la votación, ¿por qué no?, en la votación de quienes nos vayan a gobernar, porque hay que tener en cuenta de que no solamente está saturado la seguridad, no está, solamente están saturado los hospitales, no solamente están saturadas las políticas de, de inclusión social. Que están trabajando, por supuesto que empezaron a trabajar, sino que están saturados todo lo que es el sistema penitenciario dentro de toda Latinoamérica. Basta ver cárceles como las de Colombia, basta ver cárceles como las de, las de, las de Chile, basta ver eh, las cárceles argentinas, ¿por qué no? Estamos en cárceles argentinas donde se, estamos hacinados hasta la cabeza y todo lo, todo lo que se ha hecho en política de inclusión es nada. Entonces... Desde aquí, desde la nada misma, estamos tratando de decir queremos tener voz, queremos tener participación en, este, en esta revolución existencial y queremos votar, queremos ver la posibilidad de, de votar a quienes vayan a dirigir nuestra nación porque si bien nosotros hemos cometido errores y nos encontramos en prisión, También creemos de que tenemos eh, derechos y, como decimos siempre, el único derecho que se nos cuarta es el de la libertad, el de poder deambular libremente, pero nunca se nos puede llegar a cortar el derecho a votar, a elegir a quienes queremos como gobernantes. Recordamos también, mediante esta situación, que eh, estamos asinados, recordamos también de que a los señores jueces de que hay leyes de que hoy podrían estar... Eh, utilizando para descomprimir este, esta situación de hacinamiento y de abandono de personas dentro de las cárceles y recordamos a los señores políticos que ustedes también tienen parte fundamental en estas decisiones. Así que aprovechamos también este décimo programa para decirles a todos que sería bueno de que, así como hacen mesas de diálogos en diferentes lugares, hagan una mesa de diálogo entre el poder ejecutivo y el poder judicial para sacarnos del medio a todos los pobres que venimos sufriendo este abandono de parte de todo el poder institucional en esta nación. Así que eh, dicen que no hay mal que por bien no venga, dicen que los cambios pueden llegar y, y hoy en tiempo de elecciones todos proponen situaciones. Bueno, nuestra propuesta en estos tiempos de elecciones es invitar a los políticos, invitar a los jueces, que por cierto no llegan nunca dentro por lo menos de la cárcel de Bahía Blanca, e invitarlos a que vean cuál es el trabajo que realmente está haciendo no solamente nuestra agrupación, sino que muchísimas personas aquí dentro para ver si pronto pueden llegar a estar en libertad con los mismos derechos que goza la sociedad libre y todos aquellos que quieren tener una continuidad en su vida viviendo dignamente y libremente. la cara que un día me partió un ala e me hizo que hasta que me arrastré nuestra bandera flameaba en medio del temporal del norte frío matava hizo dura la piel, el terror fue la ley Het no niet nada que ze een beetje vergeten heeft. Het is niet zo dat Correo electrónico lo podés hacer mediante jorge Eduardo Gutiérrez arroba yahoo.com.ar. Si no todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo y para la continuidad de nuestro programa tenemos lo que habíamos dicho al principio, dos temas musicales de hip hop y de rap, de dos chicos que se encuentran en el mismo pabellón en el que estoy yo, eh, uno llegado de, del conurbano de Buenos Aires y otro un chico de la localidad de Bahía Blanca, que, que bueno, que mediante preguntar y a ver qué era lo que podíamos hacer, los encontramos que eran eh, amantes de la música del hip hop y del rap cumbiero. Y bueno, se nos ocurrió citarlos para eh, llamarlos, para que nos digan de qué se trataba, lo que ellos pensaban o lo que estaban haciendo, de qué se trataba su música. Y bueno, hicieron los temas musicales, nos cantaron los temas musicales, dijimos, vamos a ver si le podemos poner un poco de música. Fabián, que es el, el que se encarga de hacer todo eso, bajó unas pistas y, y bueno, grabamos dos temas musicales, que son de los chicos, que tienen la intención, tienen, tienen la intención de en sus temas reflejar eh, su realidad, la realidad de sus vidas y tienen la intención de poder grabar algún día un CD y poder venderlos, poder vivir de ello, pero fundamentalmente tienen la intención de, de contar un poco lo que le ha pasado en sus vidas, ¿no? Y eso tiene muchísimo que ver. Por lo cual espero los disfruten, espero interpreten los temas musicales tal cual los, los han sentido ellos y fundamentalmente esperamos de que alguien se acerque a poder ayudarlos y poder darles una mano, a poder grabar lo que es lo que ellos desean y ansían y, y poder darles una mano para poder terminar un poco con esta vida solamente de encierro y que haya una oportunidad verdadera como la que realmente les corresponde y tienen derecho. Dice que perdió cantina, perdió el Dice que perdió kerusa, la gran ciudad Pasó buen tiempo, ¿de es que canal? Je hebt een nieuwe tan en las calles la vriendin. se quiere rematar nieuwe vriendin. Je hebt een mil vriendin. Je hebt een nieuwe vriendin. si hebt een porque vriendin. Je de een nieuwe vriendin. Je hebt een nieuwe vriendin. Je hebt een nieuwe de Je hebt A medio mundo él se le planta, a su voz nadie va a hacer callar, y hoy en las calles no saben dónde, jaja, ja. en una esquina quizá estarán, fumando un free fit de la vacancia, tomando algo para tonar, mientras canta en las arranca una, también que os va a serán los ángeles de los vagos. A la barretra, siempre estarán En las esquinas y en los pasillos Su nombre escrito siempre estarán Hoy tienen alas, los por el cielo Las faldas siempre los cuidarán Hoy tienen alas, los por el cielo Las faldas siempre los cuidarán Y En las esquinas y en los pasillos Su nombre escrito siempre estarán Se creó en las calles de barrios bajos Subo, nadie va a hacer callar En las esquinas y en los pasillos. Su nombre escrito siempre estará. O tienen alas locos por cielo. Son ángeles en el más allá. Dice que perdió cantinas, perdió el querús Dice que perdió el querubus a la gran ciudad. Pasó un buen tiempo, es que ganaron. Para un rumor se empezó a escuchar Que nuevamente están en las calles La yuta se quiere rematar Porque cantina, guacho atrevido Mil berretines y un poco más Y si los tienes, ¿por qué los banca? Desde menor se hizo respetar Y el que usa pillo y astuto Con pillería de por demás Se crió en las calles de barrio bajo A, ganar. a medio mundo él se le planta, a su voz nadie va a se callar, y hoy en las calles no saben dónde, jaja, ja. en una esquina quizás estarán, fumando un fifty entre la vacancia, tomando algo para tonar, mientras cantinas arranca una, dame que tu sabitarear, serán los ángeles de los vagos a la par nuestra siempre estarán, y en las esquinas y en los pasillos, su nombre escrito siempre estarán, hoy tienen alas los cielo las espalda siempre nos cuidarán, hoy tienen alas los cielo las palmas siempre nos cuidarán, y en las esquinas y en los pasillos, su nombre escrito siempre estarán, se creó en las calles de barrios bajos. A su voz nadie va a hacer callar En las esquinas y en los pasillos Su nombre escrito siempre estarán O tienen alas locos por el cielo Son ángeles en el más allá Ángeles vago refiere a dos mitos El queruse y el cantina Este es el reflejo de una sociedad escondida y estigmatizada Eso es lo que refleja este tema Y ahora llega el tema de Claudio El tema de Claudio se llama Mi forma de amarte. Este tema refleja el amor de Claudio a su señora desde el encierro, debido a que en alguna oportunidad ella le había dicho que era como un extraterrestre. como si nada, mi cerebro explota en plena madrugada, como hace ya algún tiempo allá en mi morada, donde la vida era extensa y nada la limitaba, donde nada era todo y todo era nada, donde nada era todo y todo era nada, eres como ese sol que alumbra mis mañanas, eres como esa gota en plena jugada, eres mis ojos en la oscura madrugada, eres mis ojos, ma Y cómo haría yo para poder vivir sin ti Y cómo haría yo para seguir así Y cómo haría yo, y cómo haría yo, ¿Y cómo haría yo ¿Ah? Si tú no estás acá, sé que no podría avanzar Si tú no estás acá, sé que no tengo un andar Si tú no estás acá, si tú no estás acá, si tú no estás acá Este es mi llanto, aunque a veces no lo veas Este es mi canto, aunque muchos no lo entiendan Este es mi canto Este es mi canto onze guis ahí, no podes vivir sin mí. Aún yo sigo aquí, no me aparto aún de ti. Onze guis ahí, no podes vivir sin ti. Esta es mi forma de amarte, un estilo de Marte. Conquistarte mil veces, y en cualquier parte. Esta es mi forma de amarte, un estilo de Marte. Conquistarte mil veces, quien cualquier parte.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 estás acá, esta is es mi forma de amarte, un estilo de marte, conquistarte mil veces, y en wat parte. esta is es mi forma de amarte, un estilo de marte, conquistarte mil veces, y en wat kerparte, ah. una de mil veces. ¿Lo lo bye, bye. Si te querés comunicar con nosotros una. podés hacerlo a Edgar Tres. Jorge Seba el núcleo en el Face y en el correo electrónico lo podés hacer mediante jorgeeduardogutierrez arroba yahoo .com .ar. Si te veo amor del otro lado no voy a dudar todo lo que veo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 como idea de concientizar, de poder capacitar, son dos temas más. En este caso son dos temas culturales, dos temas musicales, dos eh, temas que hablan en referencia a lo que ha vivido cada uno de los individuos detenidos en prisión, mediante sus experiencias. Esto lo que quiere y pretende marcar es que... Mmm, llevar conciencia a aquel individuo que está afuera y que solamente piensa en que con represión, con golpes, con encierro, se pueden llegar a solucionar eh, los problemas sociales de seguridad, de inseguridad y, y de tanta falta de justicia. Esta eh, es la idea de poder marcar un nuevo camino, la idea de poder eh, elegir, alternativas al encierro y, y, a, y a la represión mediante cultura, mediante concientización, mediante la oportunidad para aquellos que se encuentran detenidos con diferentes capacidades. Estos dos muchachos han tenido la capacidad de elaborar dos temas musicales mediante sus experiencias de vida y bueno nosotros tuvimos la oportunidad de musicalizárselo con con Fabián, y, y bueno, por supuesto, seremos los encargados también de impulsar a que le den una oportunidad en la vida. No, yo quería decir, agregar a esto que vos estabas diciendo, que amén de toda la, la onda que le pusieron, lo sintieron, además yo estuve, bueno, colaborándoles desde la, las letras, todas las pistas y eso, además este, el sentimiento que le pusieron, porque lo hicieron con, con todo el sentir, ¿eh? Bueno, la verdad que es espectacular que haya sido así, porque en realidad lo que se pretende mostrar es justamente eh, los chicos expresándose con sus sentimientos. Yo cuando digo los chicos, son un muchacho de 27 años, el otro de 26, uno de ellos desde muy jóvenes que está, que está detenido, lleva casi 7 años detenido, y, y bueno, a pesar de estar tanto tiempo en prisión, eh, ha tenido eh, la voluntad de poder mostrar de que son otras cosas las que él puede, puede elegir cuando esté en la sociedad libre y entre las cuales está eh, desarrollar la cultura mediante su voz, mediante su música y por supuesto, por sobre todas las cosas, es la, la oportunidad de... De, de sacar ese problema que tiene la sociedad toda es de que sale un individuo de prisión y hoy veamos a ver cómo podemos hacer para poner más rejas o salió el delincuente o salió el chorro, por ahí esa estigmatización ha afectado muchísimo el crecimiento de las personas en nuestra sociedad entonces, eh, dicho esto presentado a los muchachos eh, pasados temas musicales eh, nos falta... Nos falta el espacio de Ramón, y Ramón en este momento se encuentra estudiando, está haciendo eh, está estudiando en la carrera de Derecho, como siempre decimos, y está, eh, está, cursando, mm, no, está cursando Derecho Penal II, y bueno, es algo en lo que se destaca Ramón con esa historia, así que desde aquí también muchas fuerzas y adelante Ramón con, con los estudios, y bueno, que salga adelante esa materia que los... Los objetivos en nuestras vidas no se tienen que cortar. Sé que mis rimas a veces causan disgusto. Cuando mis neuronas corren, hasta yo mismo me asusto. Mis respuestas pueden ser tan agresivas y hasta las letras me huyen porque tienen miedo de que las escriba. No tengo rifles para matarte, solo basta con la pista. Convierto letras en ideas como un ilusionista. En una línea te mato, te fracturo, te lesiono y en la siguiente te resucito cuando te menciono. Eso es parte de mi arte. Que todo el mundo sepa que estas rimas son para ti sin tener que mencionarte. Y no lo hago para evitar el roce. Hago no hacerte famoso en los países donde nadie te conoce Después de ver como se mueven las guerras y la guerrilla Tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla Dispara cuando quieras raperito maleantoso, aquí no gana el más maleante, gana el más ingenioso Tu cabeza, tú eres un narco buscado por la policía Y tus pistolas son como los unicornios de fantasía No hay problema en que tengas enemigos imaginarios Pero si sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades Estarían graduados de las mejores universidades Si te llevo de excursión para la central africana Luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas Allá tu ropita de rapero, tu de béisbol y tu cadenita de maliante se derriten con el sol o te llevo para Siria pa' que sienta los bombazos y vea como dejaron a los chamaquitos sin brazo que vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco y sin delicadeza con una la cabeza, o que le borren la cara a tu hermano de forma violenta, o que limpian a tu maíz con la corta y la cuarenta, tú eres bruto cabrón rapeando sobre cómo volar sesos, en un país donde te matan por robarte un peso, no soy un santo rapeando mucho menos caballero, en algún momento rimando ahorqué a diez marineros, pero en ese caso es diferente incitar al desorden, porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden, adentro, adentro. Acá te dejo un par de acertijos, Le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos. No me suenan, hacen años en la fucking radio en Puerto Rico. Esa cau ya 5 discos y todavía no soy rico. Unos me llaman comunista, demagogo 100%, la ultraderecha me odia, la ultraizquierda también. Mi desempeño sexualmente está por el suelo. Después de burlarme de los calvos, me estoy quedando sin pelo. Le dije hijue puta al gobernador y aunque se lo merecía en mi interior me arrepentí y no lo dije hasta hoy día. Antes de entender las desigualdades de las personas. Persona. Me compré un macerati usado que ahora no funciona Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café Por eso para pagar otra mensualidad prefiero andar a pie Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero Soy el más lento de mi familia, no soy brillante Lucho por la educación y nunca fui buen estudiante Le tengo fobia a los aviones Me gusta la política, aunque diga que no me importan Me duelen las críticas, a mi mejor amigo lo mataron y En un cuartel tengo mucho que escribir Poco papel, mi honestidad es color transparente Me puedes ver por dentro, con solo mirarme de frente Puedes tratar de tirarme y hacer el intento Aunque pa's seguir siendo honesto, yo soy el mejor en esto Adentro, adentro, bien adentro, te la dejen adentro Adentro, adentro, bien adentro, te la dejen adentro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 45 minutos han pasado de la programación de Sinvergüenzas aquí nuevamente en camino después de casi un mes sin estar al aire después de estar un mes haciendo, elaborando, otra, desarrollando otras acciones, ¿no es cierto?, porque siempre proseguimos con, con los escritos judiciales, haciéndolos desde nuestro lugar, eh, a puño y letra, porque lo teníamos que hacer en birome, no teníamos tampoco hojas adecuadas, porque se nos había prendido fuego, pero lo hacíamos eh, en hojas de borrador, porque en realidad... Eh, la idea es ayudar y para ayudar no hace falta muchas veces computación no hace falta un montón de cosas por supuesto que son sumamente importantes pero eh, nada fundamental como para poder expresar o solicitar derechos o defensas eh, no obstante ello también proseguimos trabajando con el taller volvimos a retomar el trabajo con, con, con los muebles en algún momento, bueno, nos, nos juntamos todos y bueno, uno iba haciendo una parte, el otro la otra, como para no quedarnos tan quieta, mientras que paralelamente Fabián trabajaba para, para armar una computadora, para, para arrancar con todo esto nuevamente. Y, y bueno, no ha sido, no ha sido un, un, mes, un mes en vano, un mes eh, quemado. Esto ha sido un, un incendio de un día que nos dio un mes de de experiencia, de sabiduría, de, de, de fuerzas, de, de muchas cosas que nos hicieron fuertes, nos hicieron sumamente fuertes para proseguir. Y bueno, sin lugar a dudas, aquí estamos, nuevamente renovados, con temas musicales de, de chicos propios. Hoy vamos a estar faltando al radioteatro, y quizás, como decía anteriormente, al espacio de Ramón, porque Ramón está estudiando, pero no obstante eso, vamos a terminar el programa sin lugar a dudas, eh, sin problemas, y creo, ¿no, Fabián? ¿Vamos a terminar sin problemas? Yo creo que sí, porque... Eh, quiero aprovechar este espacio que me da Jorge para decirle... Eh, para... Yo no te di ningún espacio. Sí, este. Para decirle que... Preguntarle a usted, Jorge, si me voy y me puedo llevar una manta. Eh, no, no, no. Manta no, porque mantas hacen falta y fundamentalmente las rojas porque curan el empacho. Entonces me voy con lo opuesto si hay algún problema hoy. Como se va todo el mundo dentro de la cárcel, solamente con lo puesto, don Fabián. Bueno, no, entonces le voy a poner onda. Haceme el favor y ponele onda, que si hay algo que refiere no a nuestras a vidas, nada, es ponerle onda. Hoy no se va a romper nada, no se va a quemar nada, nada entonces. ¿Va con onda? Sí. Bien, entonces, dicho esto, continuamos con la programación, esperamos estar acompañándolos gratamente, volvemos a reiterarles de que eh, para el próximo esperemos tener montado ya el radioteatro. Eh, Leo se encuentra en visita con su pareja. Eh, nos han distanciado al oso, nos han llevado a Gastón. Eh, hemos tenido un problema, un problema institucional y bueno, eh, se lo han llevado a Gastón, pero estamos haciendo todo lo posible para volver a tenerlo aquí, aquí junto a nosotros. Eh, creemos de que eh, mediante el derecho y mediante eh, un análisis en relación a, a lo que corresponde o lo que no corresponde, eh, muy pronto Gastón va a estar acá con nosotros. También aprovechamos este espacio para decirles a, a, a todos... Que seguimos en la lucha de, de, de garantías y de derechos dentro de las cárceles de, de Buenos Aires, fundamentalmente aquí en la Unidad Penal número 4. Seguimos planteando qué es lo que sucede con el tema de, de los estímulos educativos que ya está hecho ley y que hay un montón de gente que estaría en condiciones de estar en libertad, el cual es un derecho fundamental y, y bueno y no se viene haciendo. Eh, seguimos pidiendo el fallo de Cámara de Casación, en cuanto a lo que nosotros planteamos eh, en relación al modo de convivencia y de vida dentro de las cárceles, seguimos informando y seguimos, seguimos estando en contacto con, con aquellos que, que les interesa esta lucha, que es la de tener un poco de igualdad, la de no un poco de igualdad, la de lograr tener igualdad, la de tener equidad, seguimos en, en contacto fundamentalmente con muchas personas que, que han sufrido las mismas situaciones que nosotros estamos sufriendo y que desde el exterior aportan ideas y, y, y están moviéndose, están con asociaciones y bueno, fundamentalmente queremos decirle de que eh, seguimos trabajando con con Radio Utopía de Asociación Pensamiento Penal, que son los que nos están dando esta posibilidad de, de mostrar eh, el ave fénix del día de la fecha, el resucitar, el salir, eh, el, el mostrar la fortaleza que podemos tener los individuos cuando queremos hacer algo y salir adelante con dignidad y, y con valores. Así que, ¿qué te parece si metemos un tema musical? Y vemos qué hacemos en la próxima. Bueno, a ver. Soy eh, sí, sí, sí, sí. Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño, pretendo ser realito, la vida soy un sueño, soy mi... Se me nota, es mi cáscara, is mi boca. Yo soy, aún no, soy mío, y aunque quiera ser mi dueño. Yo me mejeko en me hago grande, y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad, es mi gordura. Tengo duras las puntjes. Tengo corta la beetje y, humilde, me y me todos, si me een beetje bang. Ik ben no lo bang. Ik ben een tengo bang. Ik ben y beetje bang. Ik ben een beetje bang. Ik ben een beetje bang. Ik ben me beetje bang. Ik ben een beetje Nadie, soy diferente, soy Ik mi maestro, mijn referente. Ik ben que siento, lo que me pasa, het es mi templo, het es mi casa, soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios, mi referente. Tengo código como un mafioso. Lo demente me acompaña. Mis amigos no me acuerdo ahí, boludo. Mis amigos no me no, acompañan. No, no. ¿Seguí la, la que la cortaba? Yo. ¿Cómo es esta parte? Bueno, pues, no vos, nada, no ahí va, ahí va. Me olvido, loco, pero ¿no, está dice? ahí. Sí, sí, sí, hasta ahí va genial. Así que lo editamos. Está ahí. Dale, a dar los aplausos. para, Claro. Soy legal, clandestino. Esa parte. Que... Soy legal, clandestino. Un cordero, un asesino. Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta. Soy legal, soy celoso, tengo código, como un mafioso. Los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan. Soy legal. Ik ben de humanidad, Benito, de, luz de la oscuridad, como aún no soy consciente, necesito de de por, por dentro, autosuficiente. ¿Nada que ver? Hola, por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente. Soy la fuerza del vapor, una, una mezcla de agua y fuego. Yo soy ceniza del sol, un enviado del cielo, me desvela descubrir el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro, que aún no vuelo soy. Lo que siento, lo que me pasa, eh. Esa mi casa, soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios. Ahí en esa pudredumbre está la fuerza de la flor. Ahí donde la vida duele, curan los ojos del amor. Ahí cambia la suerte omdat el impulso de crear, ahí reconoce niet meer suficiente, es empezar a cambiar, ahí en ik niet meer el Omdat de mi meer ahí donde la vida duele kan. los ik niet meer ahí se cambia la suerte por el impulso de crear kan. Omdat ik niet Es empezar a cambiarnos Es empezar a cambiarnos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 haber hecho un programa eh, un poco más elaborado pero en realidad la decisión fue hacerlo de la manera en que salió porque es el retomar nuestras actividades es el volver de nuevo a a, a ver cómo, cómo ingeniamos el, el décimo primero sería para la, próxima, para la próxima ocasión y bueno, anteriormente decíamos eh, si Dios quiere y las cosas andan bien, nos vemos en el décimo primer programa, ahora decimos si Dios quiere y el fuego también, no, también lo quiere, eh, esperamos encontrarnos en el décimo primero y de no ser así, seguramente habrá décimo primero en algún momento como está siendo, saliendo ahora el décimo, eh, después de mucho esfuerzo, después de, mucho, de mucha lucha, pero en fin, en definitiva el objetivo está cumplido y ya que estamos saliendo al aire nuevamente por lo cual les deseamos a ustedes que tengan un muy buen día y fuerzas y adelante que las cosas eh, se pueden cambiar las cosas deben cambiar en algún momento para mejor de una sociedad y no para peor como, como en muchas ocasiones sucede yo le quiero mandar saludos a la gente de Puerto Deseado ADN y un abrazo grande a... Radio Kermes de La Pampa, y de pensamiento, la gente de Pensamiento Penal, eh, Radio Utopía de Necochea y a nuestro querido amigo el doctor eh, Mario Giuliano también. Y por supuesto que a Juan Dante que son los muchachos que manejan CPU en Batán, Un nuestro, nuestro gran abrazo para ellos también que siempre están apoyando desde su lugar a nuestra agrupación y a este programa que es tan importante. Abrazos para todos, buenos días.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 Este is es mijn llanto, aunque a veces no lo veas. este is es mijn canto, aunque muchos no lo entiendan. este es mi is mijn es mi is mijn canto. En ondertussen, je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Je yo niet alleen. no bent niet alleen. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Je bent niet de Parte. Esta es mi forma de amarte, un estilo de Marte, conquistarte mil veces, y en cualquier parte, eres como ese sol que alumbra mis mañanas, eres como esa gota en plena jugada, eres mis ojos en la oscura madrugada, eres mis ojos, ¿no? ¿Y cómo haría yo para poder vivir sin ti? ¿Y cómo haría yo para poder seguir así? ¿Y cómo haría yo? ¿Y cómo haría yo? Como haría yo, ah si tu no estás acá, sé que no podría avanzar. Si tu no estás acá, sé que no tengo un andar. Si tu no estás acá, si tu no estás acá, si tu no estás acá, esta es mi forma de amarte. Un estilo de Marte. Conquistarte, mis veces. Y en bien cualquier. Parte, esta es mi forma de amarte. Un estilo de amarte. Conquistarte. Cualquier parte. Ah, una de mil veces. Eh, ¿Lo pediste? Lo tenés. Bye bye. Vamos por la segunda.